la llave de esa cárcel sincera donde nosotros cumplimos condenas, solo la verdad nos hará libres del sistema, el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva Esto orden mundial, es la deuda eterna. La democracia se derrumba por inercia, es unas malditas murcias. Ahí anda Latinoamérica dando vueltas sobre sí misma, buscando una solución para sus problemas, buscando evadirse del, del cepo en el que la han colocado los modelos neoliberales, explotando a los pueblos, castigándolos, agrediéndolos, matándolos. Y bueno, ...algunos que otros... ...algunos con más fuerza... ...otros... ...progresistas simplemente... ...pero... ...al punto en que habían llegado las cosas... ...en nuestro continente... ...ya ser progresista... ...era casi revolucionario... ...hoy... ...tenemos el problema de... ...Uruguay... ...donde... ...el Frente Amplio puede perder las elecciones a manos de una coalición de derecha y extrema derecha, donde los tradicionales eh, partidos enemigos, blancos y colorados, se van a aliar para que el Frente Amplio no siga gobernando y van a tener la ayuda de un partido, de un, de un general que fue expulsado de su cargo por... Tabaré Vázquez, imagínense ustedes, Tabaré Vázquez, un socialdemócrata tibio, que expulse a un jefe de gobierno del de, de ejército, eh, ¿cómo se debe haber sentido, ¿no?, para tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque cuando se los deja levantar cabeza a todos estos fascistas, les sale lo que realmente piensa y este hombre un general defendió a la dictadura de Bordaberry y los militares de aquellos años entonces el presidente lo echó entonces se presentó a elecciones y sacó un 10% de los votos es increíble, en Uruguay y sumando a los dos partidos de derecha tradicionales y a este fascista Superan al Frente Amplio, al que se le sumarán algunas fuerzas menores de izquierda, pero no llegarán a superar la alianza de los otros. Hay que ver qué es lo que está pasando, porque es una lástima que el Uruguay pierda esa pátina de país tranquilo y progresista y se sume a las víctimas del neoliberalismo, porque. Eh, en el momento en que el joven Lacalle Pou tome el gobierno inmediatamente irán a, al Fondo Monetario a pedir un préstamo o al Banco Mundial a endeudar al Uruguay como Macri endeudó a la Argentina es el sistema endeudar a los países y tenerlos atados al pago de los intereses no al capital no les interesa los primeros préstamos que tomó Macri para el Gran Capital son una anécdota hoy hoy son un motivo de presión para el nuevo gobierno que va a tener que entrar con el sombrero en la mano a decir, bueno, no, no me exijan demasiado eh, estos préstamos a corto plazo fueron un error eh, cómo podemos hacer con el sombrero en la mano y pidiendo favores. Porque este es un gobierno, el que acaba de ser elegido, que es tan tibio como lo fue Tabare Vázquez. Y, y tan tibio que se da la mano con aquellos que fueron responsables de las peores canalladas que ha sufrido el pueblo argentino en los últimos años. Hoy el pueblo argentino sabe, sabe, que tiene que pagar una deuda que no contrajo. Usted compró una heladera, y eh, ahora 12, o 18, o 6, y sabe que la tiene que pagar. Y lo sabe cada vez que abre la puerta de la heladera. Se prende la lucecita y dice, uh, tengo que pagar la cuota. Pero la heladera está ahí. compra un auto y cada vez que va a cargar nafta dice, uh, tengo que pagar la cuota del auto. Pero el auto usted lo está manejando. No pasa con la deuda que ahora tenemos que pagar todos que no sabemos a dónde fue. Porque... Miles, decenas de miles de millones de dólares Se fugaron del país El Fondo de Sustentabilidad De los jubilados del ANSES Fue un motivo de la exacción más brutal De mil millones de dólares que tenía En el 2015 tiene ahora mil Y ayer Un nuevo decreto Obliga a Lancés ANSES a comprar unos bonos inventados por este gobierno que no tiene un centavo partido por la mitad de todo lo que han pedido y de todo lo que se han llevado por 220 millones de dólares y no sé cuántos miles de millones de pesos. Entonces, eh, no sé si les va a alcanzar 40 días más para terminar de destruir el Fondo de Sustentabilidad. Pero por lo menos debilitarlo tanto que ser <coughs> jubilado en la Argentina pasa a ser una utopía, salvo que el gobierno tome alguna medida que pare la sangría que le han hecho los jubilados. De hoy, a marzo del 2020, los jubilados recibirán un 18% de aumento en dos cuotas por los aumentos que ya están pactados. Con esos 18% de aumento, en marzo del 2020, no van a llegar ni al 70% de la inflación, acumulando los aumentos y la inflación acumulada. Es decir, nuevamente, Un año más, los jubilados han puesto una gran cantidad de dinero de sus ingresos en las arcas de vaya a saber qué delincuente internacional de las finanzas. Rafael Correa tiene una audición radial, está ahora con el grupo de Puebla, son... Unos, unas leves, unos leves intentos de juntar aquellos que en algún momento fueron gobierno, otros que lo pueden ser, otros que lo son, para tener una diferencia grande con el grupo de Lima, ese grupo que se ocupa de recibir las órdenes de Estados Unidos y de cumplirlas al pie de la letra, condenando a quien Estados Unidos quiere condenar, y apoyando lo que Estados Unidos quiere apoyar. En ese panorama, América Latina, de las manos de López Obrador, en un país muy difícil, con un terrible contexto de, de zonas dominadas por el narcotráfico, y por la, por la presencia, ¿no? como decía el, aquel viejo refrán, cuando el Estado mexicano era absolutamente laico y prohibía a los sacerdotes vestirse con su ropa sacerdotal por la calle, ese refrán que decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, sigue, no sé si están tan lejos de Dios hoy, pero siguen estando cerca de los Estados Unidos y eso a México le cuesta mucho. Sin embargo, hoy tiene un gobernante que tiene todas las ideas posibles para bajar la pobreza, levantar un poco los ingresos de sus pobladores, trabaja un poco en educación y bueno, así estamos. Y con el gobierno que supimos conseguir en las últimas elecciones y con el que tuvimos antes, Estaremos, tendremos que estar alertas porque van a gobernar en conjunto como gobernaron antes van a gobernar ahora en conjunto tenemos que estar alertas para impedir que se nos vaya de la mano otra vez la posibilidad de dirigirnos hacia un país más justo un país más educado un país más sano ¿Eh? tenemos que estar alertas. El pueblo no debe abandonar las calles, debe estar ahí, haciéndole saber al resto de la sociedad que el pueblo está alerta. Alerta para evitar que nuevamente se le infiltren estos delincuentes de guante blanco y de amistades extracontinentales nosotros vamos a seguir alertas vamos a estar junto al pueblo como estamos desde hace tantos años y le vamos a pedir que no abandonen la ruta a nuestros compañeros vamos hacia adelante vamos a afianzar lo poco que se ha rescatado de lo que se había conseguido Esto es La Deuda Eterna y comienza el programa. Revolución. Revolución yeah, 2011. La luchando por el cambio. Bien, estamos en La Deuda Eterna después de haber escuchado el editorial de nuestro compañero Adolfo Melnik y lo que sucede, lo que nos sucede en América Latina o Latinoamérica. ¿Qué tenemos para hoy? Acá estamos también con Alejandro. Muy buenas tardes, Fernández. Muy buenas tardes. Entre algunos entropedios de lo que es el estudio y salvar el mate, eh, agradezco otra vez a la editorial de Adolfo siempre por este relevo histórico con análisis político que nos genera. Y mientras tanto, para entender la historia, pero también entender la coyuntura en la deuda eterna, hoy vamos a tener... Obviamente el clásico Julio Gambina en su columna de Economía Política, pero nos va a preguntar cuál es o qué es la inserción internacional para Argentina. ¿Para cuándo Gambina, eh, ministro, de, ministro de Economía? Eh, mientras tanto, eh, vamos a continuar después con la cultura represora, con Alfredo Grande contestándonos el tema. ...que la ha titulado El testaferro. Vamos a ver de quién puntualmente habla en este país o si habla de uno solo y hasta ahora no lo sabíamos. Mientras tanto, circulando entre temas y otras cuestiones de la deuda eterna... ...en dónde está en límite nuestras entrevistas que realizamos cada semana... ...vamos a estar hablando en este caso con María Mellado, antropóloga e integrante de la Red Defensa de los Territorios de los Ríos. Eh, más luego de esta entrevista y continuando entre algunas de las noticias que tenemos de la actualidad, vamos a estar cerrando con la otra ya famosa columna de la educación en la era corporativa de Darío Valvidares, donde nos va a plantear un dilema, si es la reforma o la transformación. Así es. Así que sin más y mientras nos vamos integrando a lo que es esta Universidad Radial que declaro lo que es la deuda eterna, mientras vamos pagando peso a peso las deudas que Adolfo no, nos muestra, si les parece bien, vamos con el primer segmento de la primera columna de Economía Política con Julio Gambina. Economía y Política La columna de Julio Gambina Hola, ¿cómo están? Bueno, el, el primer viaje al exterior del presidente electo Alberto Fernández eh, fue a México y es toda una señal eh, por distintas razones. En primer lugar, el encuentro con Andrés Manuel López Obrador eh, supone la posibilidad de un rumbo de inserción internacional diferenciado al que tuvo Mauricio Macri en estos eh, últimos cuatro años de gestión donde lo que se privilegió fueron las relaciones con el capitalismo desarrollado, con Estados Unidos, con Europa, con Japón, con los organismos internacionales, lo que se manifestó con las cumbres que se hicieron en, en la Argentina, los, los permanentes viajes, la búsqueda de inversiones internacionales. Por eso también quizás convenga destacar eh, que la entrevista en México no solo fue con el presidente y una cierta afinidad con la política exterior de México, sino también hubo posibilidad de un encuentro con Carlos Slim, el multimillonario eh, latinoamericano más encumbrado en la lista de los multimillonarios a escala mundial, figura entre los cinco entre las cinco fortunas más importantes del, del mundo. Eh, la aspiración también son las inversiones. Digamos que, eh, más allá de cualquier tipo de orientación, eh, la preocupación para el orden capitalista en la Argentina es lograr inversores internacionales. Eh, Macri eh, los prefería entre las corporaciones transnacionales provenientes de los principales países capitalistas desarrollados, aunque en general lo que cosechó fueron inversiones de China. Y en este caso la orientación del presidente electo Alberto Fernández se orienta a eh, inversiones eh, de carácter regional, por eso la conversación amigable con Carlos Slim, quien tiene un vínculo muy estrecho con Andrés Manuel López Obrador y con el rumbo de la política económica de México. La, la relación con, con México la destacamos por la afinidad de posiciones político-diplomáticas y la potencialidad del vínculo económico entre Argentina y México. ¿Afinidad en qué? Bueno, afinidad en dos temas muy calientes en la región. Uno, una posición similar crítica a la prisión de Lula da Silva, el expresidente de Brasil, eh, preso de manera muy injusta, y sobre todo una posición eh, muy afín de Alberto Fernández con eh, el núcleo de iniciativa que desarrolla de México y Uruguay respecto de Venezuela, que lo diferencia de la iniciativa del, del Grupo de Lima, que con los gobiernos de la derecha en la región pretenden agobiar al gobierno venezolano, destituirlo en acuerdo con la estrategia de Estados Unidos, y esa estrategia de Estados Unidos se viene materializando con el diálogo directo que eh, empezó a desplegar eh, Donald Trump con Alberto Fernández, saludándolo, felicitándolo, y poniendo a Estados Unidos a disposición eh, para una negociación pronta con el FMI. Digamos que eh, la, la política internacional del futuro gobierno de la Argentina interesa a varias puntas. ...interesa respecto de la posición que se suma en los distintos procesos políticos, económicos, sociales, culturales... ...que hay en la región por los intereses cruzados que se presentan en la región según sean los rumbos de los gobiernos. Estados Unidos había logrado un aliado estratégico importante en la gestión de Mauricio Macri. Eh, esta primera señal de un viaje a, a, a México y eh, afinidad con un país que eh, expresa una reinserción de México en la región nuestra americana, muestra una novedad más que interesante. Y no resulta menor el tema de las relaciones internacionales. Porque, bueno, ayer... Eh, se conmemoró un aniversario del rechazo al, al tratamiento del ALC, el Área de Libre Comercio de las Américas. El, el 5 de noviembre del 2005, hace 14 años, eh, la combinación de una cumbre popular eh, realizada en Mar del Plata con la cumbre de presidentes, que se hizo en esa ciudad, con presencia de George W. Bush, presidente de los Estados Unidos, eh, lo que hubo fue una articulación de la posición del movimiento popular con los presidentes del Mercosur y Venezuela, que, que abriría el camino para la incorporación de, Mer de Venezuela al Mercosur, donde se le dijo no al ALCA. Eh, Bush pretendía que en esa reunión en Mar del Plata, esa cumbre de presidentes, tuviera, como entre otros temas de agenda, retomar la agenda del área de libre comercio en las Américas, que era una política estratégica de Estados Unidos que consideraba a América Latina y el Caribe como su patio trasero y por lo tanto pretendía privilegiar las relaciones comerciales de una estrategia aperturista que ahora está puesta en discusión por, por Trump cuando... ...sostiene su política de America First... ...o sea, primero Estados Unidos... ...y de alguna manera supone una crítica... ...a la lógica de la globalización... ...de la mundialización... ...por eso interesa discutir... ...las relaciones internacionales... ...de, de Argentina... ...si Argentina empuja... ...una relación interamericana... ...diferenciada... ...a la que se sostuvo... ...en los últimos eh, cuatro años... ...y en ese sentido... Eh, hay que decir que el no al ALCA supuso no a esa institucionalización, aunque sí avanzaron tratados de libre comercio, tratados bilaterales de inversión, la búsqueda de una relación privilegiada con los principales países del, del capitalismo desarrollado. Eh, de hecho, no hubo eh, negociación por el ALCA, se cortaron las negociaciones por el ALCA, y sí hay que destacar que lo que se creó fue el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, que surgió a fines del 2004 entre eh, acuerdos suscriptos eh, entre Cuba y Venezuela, que rápidamente en el 2006, con la asunción de Evo Morales al gobierno de Bolivia, se transformó en ALBA-TCP, o sea, eh, Alternativa Bolivariana de las Américas más Tratado Comerciales de los Pueblos. Y desde ahí surgieron eh, iniciativas que estaban pensadas para, para toda la región nuestra americana, pero que eh, se afianzaron en una parte de América Latina y el Caribe. Especialmente me refiero a, a la discusión sobre la nueva arquitectura financiera y la construcción del Banco del Alba. Eh, un banco que está en pleno desarrollo, restringido a los países que integran esa articulación, pero que en estas horas, en un debate desarrollado en Venezuela, se ha propuesto una estrategia de difusión de sus iniciativas, de su proyecto, y por lo tanto se alienta la conformación de cátedras libres eh, para favorecer el debate sobre el, la nueva arquitectura financiera. Cátedra libre que va a desembarcar ...próximamente en la Argentina... ...con asiento en algunas universidades... ...organizaciones sociales, populares... ...y algunos intelectuales... ...profesores universitarios... ...que actuarán como animadores... ...de este debate... ...por eso es importante... ...así como en el 2005... ...confluyó el movimiento popular... ...con estrategias de distintos gobiernos... ...los gobiernos del Mercosur... ...más el del Venezuela... ...que en la actualidad... ...que venimos de una inserción subordinada... ...en el sistema mundial y se pretende reorientar la política eh, internacional de la Argentina, es bueno que haya eh, confluencias entre un rumbo que busca mayor diálogo con eh, la región y movimientos populares que protagonizan procesos de integración. Digo lo de los movimientos populares porque también eh, se ha llevado adelante una, una cumbre antiimperialista en La Habana en estos días, con resoluciones muy importantes que discuten la lógica hegemónica de la subordinación a Estados Unidos y a las eh, corporaciones transnacionales. Ahora, señalemos también que retomar el tema de la integración y la inserción internacional de la Argentina, que es un tema estratégico, supone también discutir el qué hacer al interior del país. Digamos, en ese plano... Eh, y pensando en, la, en el diálogo Trump-Alberto Fernández y el ofrecimiento de Mediar ante el FMI, hay que discutir cuál es el privilegio de la futura política económica del nuevo gobierno desde el 10 de diciembre del 2019. Si el privilegio van a ser los acreedores externos, en primer lugar el FMI, y cumplir con sus compromisos, o si lo primero va a ser resolver la deuda interna social con la mayoría de la población eh, empobrecida. Es decir, si eh, la Argentina va a privilegiar sus acreencias con acreedores externos, especialmente el FMI, o si el, la política económica va a tener como un horizonte, como un norte, como un privilegio atender los problemas sociales derivados de la pobreza, del desempleo, de la desigualdad. Pensar en una u otra cuestión supone rumbos, medidas, iniciativas muy diferenciadas que tienen que ser coherentes y lógicas con esta búsqueda de nueva inserción internacional. Hasta la próxima. Esto es más pasta Mucha gente no sabe lo que cuesta Señor juez, por mí se puede comer usted toda esta Mis abogados no tienen ni un puto día de fiesta Porque a la gente como yo no se le adiestra Pero hoy gano con un show lo que mi papá en un año es una muestra Sin tocar un jodido gramo la cosa es nuestra Esa es mi obra maestra Probar sonido y controlar las apuestas Con rimas como estas Gente que ver, dinero que hacer Caras conocidas, caras nuevas Adoro ese tipo de ruedas, billetes y monedas en la deuda eterna. ¿Cómo seguimos, Darío? Y ahora seguimos con esta presentación eh, que, que vamos a tener en 10 minutos. En breve hablamos con Alfredo, todavía está entre sus trabajos y sus atenciones. Mientras tanto podríamos ir comentando alguna de las tantas noticias que teníamos. Nos había llegado por parte de Darío y sus contactos, obviamente, tantos años de entrevista. Eh, lo que era una carta abierta, perdón que lo voy leyendo, una carta abierta de los premiados con el Nobel Alternativo a partir de lo que es la realidad y la conjuntura de todas las noticias, obviamente, que transitamos acá en este programa. Sí, ya que tenemos este espacio este, antes de entrar en este documento muy interesante, porque además está firmado por los premios Nobel Alternativos, desde que se creó el novel alternativo decirle a Facebook que nos ha censurado en el día de la fecha la promoción de este programa que está aquí este, emitiéndose por la retaguardia radio y en ese sentido es cierto que las redes sociales eh, como me explicaba aquí eh, Fernández Alejandro, Alejandro por ahora. Eh, las redes sociales eh, imponen ...la aceptación de condiciones. Sí, me encanta la frase de acepto términos y condiciones. Claro, sobre todo las condiciones. Sí. Eh, y justamente esto es lo que indica que la libertad es la libertad de Facebook. Está bien, no estamos descubriendo nada en este programa. Pero la gacetilla de hoy, que era simplemente una foto que indica quiénes hacen el programa que las columnas, el tema de las columnas de, del día de hoy, eh, de la emisión de hoy, y eh, la entrevista, nuestra entrevistada, una antropóloga chilena, que la tendremos en poco más de, en 40 minutos más o menos, sobre lo que está sucediendo en Chile. Esto era todo lo que decía nuestra promoción de hoy. La pregunta a, a estos... Eh, algoritmos que, que aparecen permanentemente decidiendo. Digo, atrás de ellos hay gente programando, obviamente. Entonces, ¿quiénes son esos programadores que hacen determinadas operaciones para que algo pueda ser publicado o desaparezca de, del espectro de publicación La pregunta sería, en función de qué argumentos ellos establecen la condición de que en este caso la, la promo de la deuda eterna no, no puede estar circulando por la red Facebook. Es bastante insólito que nos, no es la primera vez que nos pasa. Por eso le estamos dedicando unos minutos de más, aunque sea absolutamente eh, tiempo perdido, seguramente porque no nos escuchan, y si nos escucha alguien no les va a importar tampoco, porque ellos siguen con su normativa. Sí, Alejandro. No, me parece como eh, hacer foco en qué importancia tiene. Eh, si bien a Facebook no le va a importar, o sí porque logra su... ...su cometido y sobre todo su dique de contención de distribución de la información... ...lo que nos refuerza la idea y nos retrotrae a esta necesidad... ...de seguir construyendo medios de comunicación alternativos. Porque los medios de comunicación, siempre que sean por más masivos cuando la tecnología está en poder, obviamente, de una función de un tecno que responde al dispositivo del, del sistema que lo rige, que en este caso es el capitalismo, termina siempre adaptándose a estos sesgos de información en cuestión de continuar eh, desarrollando las subjetividades que precisa para que, el, para que el sistema se mantenga. Aquí insisto con esto. Las redes sociales tuvieron su foco de inicio, su fortaleza, hasta diríamos como su primer costado más anárquico, donde solamente con una plataforma y con la necesidad de consumo y de distribución se empezaron a utilizar alrededor del mundo. Pero una vez ya resueltas alguna de esas cuestiones, digamos no podemos, no, no podemos negar que Facebook ha elegido ya a alguno de los presidentes, si nos vamos directamente a la campaña de Bolsonaro, si nos, nos remitimos al macrismo y a otras tantas campañas que no conocimos, eh, me han contado otras de Latinoamérica, pero también se le han escapado algunos otros focos, como ha sucedido con la primavera árabe, con las reformas universitarias de Chile por el 2011, y sobre todo creo que con este último Chile. Este último Chile este último Haití, este último Ecuador, este último que trata de romper con Bolivia y el sesgo informativo que genera, eh, les propone esta necesidad de control. Y esta necesidad de control dispara particularmente en sesgar todo tipo de información que sea libremente distribuida. Porque el acto político de distribuir un consumo de una empresa todavía está. El tema es que no sea un acto político controlado. Y ahí es donde vuelve el sesgo informativo. Y esto es importante con lo que acabaste de decir respecto de empresa. Esto es el, la democracia empresarial. Esto es claramente como la era de las democracias empresariales, ya vislumbradas este, en, en ese libro tan importante de Noam Chomsky de Cultura a finales del siglo XX, que es un libro del 94, donde Chomsky ya habla de este concepto de las nuevas democracias empresariales que suplantaron, digamos, a aquellas llamadas democracias conservadoras. Estas democracias empresariales lo que hacen es justamente eh, delimitar Ese espacio democrático. Eh, fijémonos lo que sucede en ese experimento Chile, una sociedad donde que la vida humana está arreglada exclusivamente por las, eh, la inteligencia bancaria. Es decir, el grupo de bancos en Chile opera como el gran dador o no de las posibilidades. ...de la población. esto Contra esto se levantó el pueblo chileno. Eh, tal vez Alejandro sea hora de ir caminando hacia cierto lugar... ...que tendría que ver con una red social como esta, como Facebook, como Twitter... ...pero de los medios alternativos. ¿no? Hoy decíamos cuando se nos cortaba la electricidad en, un, en otro medio presente, acá cercano... Y cuando lo reevaluábamos los de Chile con esta necesidad de control de información que hubo, bajadas de cuentas de redes sociales, eso fue censura explícita, bajadas de sitio por parte de inteligencia que manejar las formas alternativas significa no solo manejar el discurso alternativo, sino la tecnología que lo permita. Y en eso me parece que tendríamos que generar algún que otra actividad o acercarnos a aquellas actividades alternativas que hay en la internet, más anárquicas, eh, donde se maneja el tecno y, y, y la técnica necesaria para entre nosotros y nosotras poder difundir esa información, más cuando la precisamos en estos momentos. Si no siempre estamos, y recuerdo la película de Snowden, uno de los eh, extraditados por el gobierno y que intenta extraditar el gobierno de Estados Unidos después de, de exponer los, los, los cables de información actualmente en Rusia que por cuestiones de inteligencia y tecnología hoy en día se domina la información a veces solamente con un switch y a veces pudiendo apagar todo lo que fue eh, todo lo que es una región es muy gracioso que en la película filmada en 2014 dice estás a un switch de que te apaguen una zona eléctrica Sin que vos puedas reaccionar Y de repente me acordé de este año de Yasireta. Entonces me parece que es una propuesta militante en este sentido volver a saber a manejar las antenas y los circuitos que nos permitan a nosotros difundir nuestras voces, más allá de lo que nos permite o nos habilita la, la masividad de las redes sociales, que son siempre seductoras, porque para eso nace el capitalismo pornográfico y farmacológico, pero sí que es necesario para nosotros poder abogarnos a generar esto, estas, estas alternativas y también saber cómo encontrarnoslas. Bueno, Un muy desafío. bien. Este, eh, teníamos que decirlo y lo dijimos. Ahora sí, el documento que firmaron los Premios Nobel Alternativos, justamente, eh, y nosotros lo tenemos también gracias a la buena disposición de Raúl Montenegro, justamente el doctor Montenegro Premio Nobel Alternativo 2004, que nos envió este documento este, personalmente, ¿no? Y el punto uno dice la responsabilidad directa que tiene el presidente Sebastián Piñera en la situación generada. No solamente por haber agravado la dramática situación de los sectores más pobres con un inconsulto aumento de tarifas en el transporte, sino también por haber ordenado y permitido que las Fuerzas Armadas reprimieran con salvajismo las protestas pacíficas. El punto 2 dice, todo indica que el presidente de Chile no hizo cumplir lo establecido en la Constitución para casos de excepción y que debería, por lo tanto, ser imputado por la justicia y eventualmente juzgado. Chile ha estado y está en un estado de sitio de facto. 3. Denunciamos internacionalmente que la totalidad de las acciones desplegadas por las fuerzas militares de Chile fueron ilegales pues se violó la constitución y se procedió a detener personas durante el toque de queda en abierta violación a las normas vigentes. Para la legislación chilena, el simple hecho de no respetar el toque de queda es una falta con penalidades de multa, no un delito. Apoyamos decididamente a los jueces de Chile consternados por la situación que vive el país, quienes han declarado que investigan hasta las últimas consecuencias todas las violaciones a los derechos humanos que se cometieron y se siguen cometiendo. En el punto 5 del documento, dicen los premios Nobel Alternativos, acompañamos la presentación hecha por el abogado constitucionalista de Chile, Jaime Baza, ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde mostró que las actuaciones de las Fuerzas Armadas de Chile son ilegales y ejercen lo que se denomina violencia estatal de facto, pues no tienen respaldo legal para hacerlo. 6. Denunciamos que las fuerzas militares han detenido a personas en lugares no habilitados, secuestrando personas en sus hogares, maltratando y torturando en un marco de abierta ilegalidad e impunidad. El punto 7 dice, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el envío con urgencia de bebedores para recoger información y testimonio sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron y siguen produciendo en Chile. «Lo que debe prevalecer en Chile es el diálogo y el respeto a las leyes, no la violencia ciega y la ilegalidad irónicamente permitida desde el propio Estado. Nos solidarizamos con la protesta pacífica de las y los ciudadanos de Chile y convocamos a todos los actores sociales del mundo entero para lograr que se aplique en Chile lo ordenado por la Constitución chilena sobre estados de excepción» y cese la brutal e ilegal represión desplegada por los militares. Y el último punto, para que haya paz no se necesitan armas y crueldad, se necesitan justicia social, equidad, respeto a los derechos humanos, respeto por las minorías, balance de géneros, democracia real y participación. Estos son los 10 puntos, brevemente, de lo que dice la carta abierta de los premiados con el premio Nobel Alternativo ante los sucesos chilenos. El arte callejero es un derecho Cuando una persona se detiene a observar a un artista compartiendo ese arte Está defendiendo ese derecho El arte callejero vuela, irrumpe, corre al arte de lugares de privilegio Por eso tiene que estar en el espacio público No dejemos que nos quiten ese derecho Comunicate a nuestro Facebook Frente de Artistas Ambulantes Organizados La música en la calle no, es, no delito. es delito. Como lo vemos además, cada vez que nos tenemos que enfrentar a la fila de cascarudos y ves pibes y pibas cada vez más jóvenes, que voy a decir, ¿qué está haciendo abajo de un casco? En ese sentido nosotros sostenemos y defendemos la posición de que Convertirte en policía no es un trabajo, es una decisión de autoexcluirte de tu clase de origen y pasar a ser el perro guardián de la clase que te oprime. Y por eso insistimos con esto de no cambies la visera por la gorra, no cambies las zapatillas por los borcegos de, de la fuerza, no te conviertas en perro guardián de tus propios vecinos y vecinas. Nunca seré is de provincia ni de capitale Nunca ik weet de provincia ni de capitale Nunca een onverwachte de provincia ni de het La retaguardia. Cultura represora. Bueno, eh, justamente ahora estamos tratando de comunicarnos con nuestro compañero Alfredo Grande y en función de, este, de, de antes de entrar en la columna, eh, vamos a pasar este aviso que no pasa por Facebook. Por lo tanto, si viene para acá, sale uh -huh. para los oyentes. Ático Cooperativa de Trabajo, 1986, Tercera Fundación, 2019. Artículo 1 bis, la cooperativa se define de trabajo en salud psicosocial. Su fundante es antipatriarcal, feminista, plurinacional y autogestionario. Este jueves, no, este no. El jueves 28 de noviembre a las 19.30 en Lambaré 873, Ciudad Casi Autónoma de Buenos Aires, en La Tribu, ahí es donde se va a realizar la tercera fundación de Ático. Obviamente FM La Tribu es el auspiciante, sabes que podés llegar hasta ahí con el subte de la línea B y te bajás en la estación Ángel Gallardo bien, después lo volvemos a repetir muy buenas tardes Alfredo Grande ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿cómo andan? Eh, muy bien eh, sobre todo porque Facebook atenta contra el programa y a nosotros es un orgullo que esto suceda sí, pero me resultó rarísimo ¿no? a mí también eh, ¿será por el, el título de tu columna? Eh, no creo que sea tan relevante revisar otros otro títulos por las dudas eh, bueno, pero vos viste, acá me explicaba eh, Alejandro, que los tipos toman al, a, algoritmos ¿no? entonces se lee deuda, se lee chile y se lee testaferro, en fin eh, no sé eh, desde qué lugar los tipos decidieron pero no está La borraron. Eh, hemos pedido revisión, pero hasta el momento no, no, no, no apareció ninguna respuesta. Alfredo, el testaferro. Sí, en realidad la idea del testaferro, vos sabés que por lo menos, bueno, siempre ha habido testaferros, pero se hicieron muy, muy visible el tema en la época del macartismo, que es actual, pero digamos, posguerra guerra fría, donde muchos autores, puedo citar uno, Arthur Miller, fueron censurados y este se hizo muy habitual en conseguir testaferros que dieran su nombre para poder seguir escribiendo y ahí publicar ¿no? Eh, bueno no había redes sociales era, no se viralizaban los contenidos de alguna manera era distinto pero me pareció atractiva la idea desde ese lugar del testaferro pensar un poco el tema de eh, los Fernández, Les Fernández, ¿no? Si hacemos un poco de memoria, no demasiado, eh, recordaremos que Alberto Fernández se fue del gobierno de Cristina, lo echaron, se fue, habló muy mal de Cristina, pero muy mal, no, este, en términos personales, en términos políticos y, y el otro eh, que también eh, lo secundó fue Sergio Massa, enfrentando al kirchnerismo de una manera eh, directa y eh, en algunos casos ganando elecciones ¿no? eh, este frente de todos vos sabés y si lo sabés mejor que yo que una de las claves para eh, desentrañar eh, todo eso tan ese ovillo que es la cultura represora es eh, el origen ¿no? Eh, como hizo Engel con el origen de la propiedad privada de la familia y del Estado el origen, la génesis, siempre ha sido prohibido por la cultura represora, ¿no? Eh, por eso inventa un génesis tipo Eva absolutamente imposible y este, Galileo fue sancionado porque, bueno, tenía otra idea del génesis, ¿no? Eh, entonces yo creo que hay una génesis política de esta alianza y lo que creo que conviene pensar es si el testaferro es Alberto o el testaferro es Cristina. Uno de los dos tiene que serlo, porque evidentemente le ha prestado el nombre a ideas este, que no son propias. Entonces, eh, si pensamos, como se dice, que los votos son de Cristina, yo creo que evidentemente, y lo dijo Alberto muchas veces, con eso no alcanzaba. Y por lo tanto, bueno, creo que ha prestado el nombre para un frente de todos que tiene una, una fuerte marca... Eh, de lo que podía ser el, el, el kirchnerismo ¿no? la década ganada por así decirlo y desde ahí hace palanca arrastrando gobernadores con este especie de panperonismo ¿no? En mi último trabajo que se llama las limitaciones del peronismo burgués este un poco señala esto no eh, tiene mucha importancia pensarlo ahora porque en general cuando uno piensa tarde ya para qué lo vas a decir si ya pasó ¿no? El, si esto fuera así, el riesgo es que el testaferro quiera ser el autor del libro, ¿no? O sea, que escriba otro libro, que no se limite a ser testaferro, sino que reclame para sí la autoría intelectual, ¿no? Ahí, evidentemente, la cosa se puede complicar. Mientras el Alberto sea testaferro del kirchnerismo, eh, evidentemente va a ser una fórmula sinérgica y potente si de pronto esto mmm, no funciona así y el Alberto pretende un, un guión propio, distinto, incluso incompatible, por ejemplo, a nivel tarifas, a nivel jubilaciones, a nivel del de, famoso pacto con los empresarios, congelamiento de salarios, congelamiento de tarifas, que congelar hoy es condenarnos, ¿no?, porque hoy está ya con los valores de hoy es imposible congelar nada. O hay una pérdida absoluta y relativa del poder adquisitivo que si la congelás, eh, estamos totalmente en la lona. Así que desde ese lugar creo que es importante pensar si, si esto que hizo Cristina, que todos consideraron que era genial, de decirle a Alberto, vas vos, de, de presidente, de candidato, este sigue esa línea, o en algún momento el Alberto eh, va a proponer, ya tengo, tengo una idea distinta, tengo una escena nueva, ¿por qué no metemos algunos personajes? Aquello? Todo eso que puede realmente implicar eh, la pérdida de la armonía, de, de la puesta en escena, que de alguna manera toda política supone, una escena. ¿no? Es que, que si no hay una transformación... Eh, es, eh, vamos a seguir dando vueltas sobre lo mismo y vamos a tener a, a estas bestias de nuevo dentro de ya mismo, dentro de un rato este, yo creo que hay que transformar realmente todo el modelo social y si esto no lo están teniendo en cuenta estamos realmente en un grave problema bueno, sin embargo si vos haces este, esto que dijiste lo llevas al tema de la deuda parecería ser que y esto ya fue dicho explícitamente eh, hay que crecer para poder pagar bueno para poder pagar exacto por lo tanto ahí estamos más de lo mismo ni mm. siquiera necesitas que, que vuelva nadie ¿sabes? con ese planteo no no hace falta que venga eh, que, que vuelva a la derecha ¿no? o sea si el hiperendeudamiento eh, que se contrajo en situaciones incluso ilegales Este, no se busca quitas más que sustanciosas no digo un default, pero quitas más que sustanciosas evidentemente la cuestión va a quedar eh, muy congelada en contra de Lo criterios. que tiene que quedar claro de una vez para siempre es este, cuando estuvo antes el kirchnerismo también pagaron una deuda que no se revisó siendo que estaba el tema para revisarse de acuerdo con el fallo del juez ballesteros y, y la investigación de, de Olmos. Ahora bien, me acuerdo que en aquel momento incluso el ministro Filmus hizo este, algunos... Eh, ...acuerdos de canje de deuda por educación... ...que nunca se supo qué es lo que canjeamos... ...ni la educación tiene que ver con la reforma... ...es decir, aceptamos la reforma, bueno... Eh, ...por otra parte, tampoco sin revisar lo que corresponde... ...ahora, que está mucho más fresquito... ...que no solo es lo que eh, se fugó del préstamo del fondo... ...es todo lo que se fugó antes cuando pidieron... ...a toda la banca privada... Y después recurrieron al fondo, porque no había cómo empezar a devolver nada. Esos acreedores son los más riesgosos de todos. Bueno, pero esos son a los que vos más tenés que ver. Bueno, acá tenés que... Porque está... ¿Quién se llevó la plata? Está escrito. Porque compran papeles. Entonces, el Estado sabe quiénes compraron, quiénes se lo llevaron, este en 24 horas si esto realmente no es público y estoy diciendo una perogrullada porque este, si vos vas a comprar dólares al banco, dicen Alfredo Grande compró 23 dólares bien, y estás escrachado si la JP Morgan se llevó Millones de dólares, bueno, está, es que ¿quién la compró por la JP Morgan? Digo, no es que no hay nada y es todo invisible, no, es la impunidad. Ahora, si seguimos, si se siguen resguardando dentro del sistema en esta impunidad, eh, yo creo que toda la euforia de que pudo haber perdido el gato para rato, este, se va a difuminar muy rápidamente. No creo que los movimientos sociales estén en condiciones de seguir esperando. No, bueno, por eso, desde el punto de vista macro y microeconómico, esto tiene tres, cuatro meses, después o cambia todo o explota. Ahora, eh, lo de testaferro tenía que ver con que evidentemente en un punto de cruce, de, de elección, ahí vamos a ver, no sé si cuál es la verdadera imagen, pero sí cuál es el verdadero libreto, eh, llamémoslo plataforma, programa de gobierno y demás. Eh, Alberto Fernández siempre fue un hombre ligado al compromiso empresarial, siempre fue un hombre ligado a los grandes inversores, eh, no te voy a decir que está bancado por la embajada de Estados Unidos, no lo creo, pero de todas maneras siempre fue eh, el representante, por así decirlo, de los sectores más concentrados. Y este, si no hubiera sido porque Cristina dijo lo que dijo, nadie le ponía media ficha ni media ficha a su este, candidatura de nada. Creo que no, no hubiera llegado ni para ser candidato a senador, este, ni diputado. Así que yo creo que este tema de cuál es el testaferro, yo creo que realmente se va a abrir de una manera que espero no repita otras situaciones. ¿Te acuerdas cuando Cámpora fue el testaferro de Perón? ¿Cómo terminó todo? ¿no? Sí, claro, claro. Eh, yo creo que aquí eh, el mandato va a estar en la calle, eh, esa calle que no quieren, porque tampoco quieren, han frenado, todo, vos los escuchás en distintos programas eh, a todos los representantes y dicen no, no, no, hay que esperar al 10 de diciembre, hay que esperar al 10 de diciembre, este, no, no salga a la calle y no salía a la calle y hoy acaba de cerrar ARCOR definitivamente. Yo me pregunto, las 430 familias que acaban de ser suspendidas porque se paró la producción hoy de ARCOR que no hace solo caramelitos, digamos, hace muchos productos alimenticios. Esas 480 familias, eh, eh, de acá al 10 de diciembre, ¿qué van a hacer? ¿Se van a sentar a esperar? ¿Qué, qué, a ver si los toman en otro trabajo, si reabre la fábrica. ¿Qué es lo que pretenden? De este... Porque este gobierno es perverso, o este desgobierno, o este nada, pero es este, esta banda que está en el, que está en el poder... Este... Ahora sí, vos, ¿eh? sí, sí, ahí estoy otra vez este... Decía que esta, esta banda que está en el poder No para Y entonces hay pero, que eh, seguir pero... sentadito esperando Qué va a hacer Alberto el 10 de diciembre Como si Alberto fuera el mago de Oz Bueno, pero yo creo que es más grave que no para eh, No quieren que pare Ajá. Yo creo que no quieren que pare, por alguna extraña razón, eh, pero esto de, de después de, la, de las PASO. No sé si te acordás que yo había dicho que las pasos habían sido un acontecimiento, todo acontecimiento modifica el horizonte de lo posible, y ese acontecimiento hablaba de que en realidad, más que PASO, era un plebiscito vinculante. Y sin embargo, nada, es más, creo que lo dije en este programa, se hablaba de... Eh, que, eh, que Macri gobernara y e no hiciera campaña claro, sí, sí eh, eh, eh, no es una propuesta del suicidio yo le he preferido que hiciera campaña y no gobernara Claro. le estás pidiendo a alguien que criticás con justa razón que siga gobernando bueno, entonces hay algo que definitivamente para mí no funciona Sí, Aristóteles decía que la contradicción era eh, cuando dos ideas sobre lo mismo no pueden ser las dos afirmativas, una es falsa. Este, sí, ya eso lo llamo lo, la incompatibilidad, o sea, las contradicciones que no son dialectizables, ¿no? pero es más o menos lo mismo. Claro, pero eso en términos de, Aristó de Aristóteles, pero en la, la confusión, en términos dialécticos, es este, justamente cuando se trata de compatibilizar y generar un verosímil. Y eso creo que fue lo que hicieron. Se cortó. Hola. Como es lógico, nuestras conversaciones con Alfredo Grande... Se cortan en la mitad. Eh, ahora se cortó un poco más adelante en la mitad, porque vamos a, estábamos ya por, por despedirnos <coughs> con esta última parte de la charla. Pero no, ya dudo de que siempre sea casual. Eh, acá no tocamos ningún botón y... Natalia tampoco. No, no, Natalia menos que nosotros. Uh -huh. este, no movimos ninguna tecla y ahí está Alejandro de nuevo en, en el teléfono tratando de restablecer la comunicación que seguramente ya está, Alfredo, ya estás de nuevo en el aire. Sí, sí, sí. No decíamos eso que... Eso que esa contradicción no dialectizable, eh, esto del testaferro, en realidad, eh, por lo menos en la historia más reciente, empieza con Cámpora, ¿no? claro, claro. Cuando Cámpora, cuando le quisieron imponer a Cámpora otro libreto, bueno, fue la Masacre de Seis, claro. Muy bien, Alfredo, no sé estamos... cuál, es, cuál es la diferencia, Alfredo, que eh, Cámpora era un testaferro explícito todo ¿Cómo? el mundo Cámpora fue un testaferro explícito todo el mundo sabía que esto era por un tiempito hasta que pudiera regresar sí, bueno, Perón pero esto a mí es no, distinto no, no, ¿eh? estoy de acuerdo con vos, pero a la tendencia revolucionaria no le causó ninguna gracia ninguna. el golpe de Estado lo pone a Tini en ese lugar No, no, no Muy bien, Alfredo, nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene y esperemos que bueno, alguna vez no se corte la comunicación mientras estamos haciendo y, tu columna. Y bueno, y cualquier cosa, que, que no te dejen publicar algo, este, mándamelo que yo lo, lo difundo con mi muro. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias y hasta el miércoles que viene. Un abrazo. Abrazo. Alfredo Grande estuvo con nosotros. Esto fue La columna de Alfredo Grande No hay refranes sabios En lo que ahora voy a contar Y no es omdat je niet te voy Het dar niet lo dicho, ya está te en Het is niet meer demás. Así que no escupas Het porque niet sabes qué va a pasar. Y Het no is niet no levantes banderas de algo que Het ni siquiera niet Si vas a andar buscando alguna Het is niet más y no te entregues Het sistema, niet para no pelear. Y no le Het is niet miedo, porque el muy turro se Het a niet No lo movemos movemos y y vamos todo para para mismo mismo lado Cada uno uno su su lado Cerca pero pero yo Yo te desaconsejo Escucharme hablar No creas que en el mundo existe una única verdad Tuya is es mejor que la verdad de los demás y nunca esperes que la tele refleje la realidad y que valga la pena lo que cantes si crees lo que cantas. No desafies a la tierra porque ya te va a ganar No negocies con la montaña porque ya te va a atrapar Y nunca escuches los consejos de quien habla por hablar Nunca escuches los consejos de quien ahora está cantando acá Es un consejo y vamos todo para el mismo lado Cada uno por su lado, cerca pero lejos Yo te desaconsejo, escucharme hablar y vamos, todos para el mismo lado, cada uno por su lado, cerca pero lejos, yo te des aconsejo. Pero lejos, yo te desaconsejo. Así que dale, mejor vamos todos para el mismo lado. No ignores al del costado, más gracias y más besos, yo te desaconsejo. Todo lo demás. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Estamos en comunicación con María Mellado, antropóloga allí en Chile. María, muy buenas tardes. Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, este, María? Sí, te escucho bien. Qué bueno. A ver, ¿está saliendo bien? Eh, bueno, sí, sí, acá te escuchamos... Acá te escuchamos perfecto. Bueno, María, ¿cómo están? Un informe de situación. Sí. Eh, bueno, en general sigue el país muy movilizado en todas sus regiones. Hay mucha actividad constante desde la mañana, porque en general se ha organizado las mañanas de, a las 8, 9 de la mañana. Todos los días salen los estudiantes secundarios a hacer lo que se les llama el mochilazo. Y bueno, en general en todas las regiones se han visto con tres, cuatro, a veces cinco, seis marchas diarias eh, en las ciudades. Eh, así que eh, también se están haciendo en muchas partes muchas asambleas eh, autoconvocadas, algunas con temáticas particulares y otras territoriales. Así que sigue habiendo mucha actividad y sigue... Eh, digamos eh, seguimos igual como, que, como se diría no porque tampoco el estado o el gobierno ha dado muchas señales de, de de haber entendido el mensaje pero el gobierno tiene que estar este ya haber escuchado a los organismos internacionales en todo esto eh, sí un poco pero se escudan lo que están tratando de hacer es una barrera comunicacional eh, hubo una denuncia no sé si en Argentina han escuchado ...porque la semana pasada el gobierno se había juntado con los distintos canales de televisión... ...y medios más eh, masivos, digamos, los medios más importantes... ...y había dado la orden de, de no sacar información a través de los medios... ...de lo que estaba sucediendo, eh, entonces... Eh, eh, ...bueno, ahí hubo un problema, eh, echaron a un, a, a un director de, de prensa del, del Canal 13... Eh, por, porque eh, en, una, en una entrevista se increpó, um, no me acuerdo ahora si, si fue a Chadwick o, o a, a quién fue que lo increparon por esta problemática, bueno, lo, lo, eh, si bien aparece como que renunció, en realidad lo despidieron y bueno, los otros directores de prensa del canal eh, decidieron también renunciar en apoyo y eh, digamos que los trabajadores de prensa se fueron a paro. Ah, bueno, Pero, iba a haber también sí. una, iba a haber o estuvo, ¿no?, una de transportistas, hubo paro de transportistas. Eh, no, eso fue como un amago. En realidad lo, lo, está la organización no Más TAC, que hace tiempo que, se, que están movilizados por el tema del, del pago del, del TAC, que es, que es pagar el, ¿cómo se llama?, el, las autopistas, ¿no?, Ajá. Aquí está todo, todo está concesionado, entonces todo se paga y ellos tienen unos aranceles muy altos para, para, para poder moverse. Pero lo que yo les quería contar igual es que eh, hoy se hizo público que se admitió la querella que se, que se realizó el día, que se entregó el día 4 de noviembre, eh, la querella contra, contra el presidente de la nación, contra Piñera. Ajá. Eh, La querella eh, es por eh, delito de lesa humanidad. Entonces, también se, hoy día se hicieron, eh, se, eh, se entregaron distintas eh, denuncias. Una de ellas la realizó el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota, junto con los actores. Eh, una denuncia emblemática contra el, el presidente Piñera y todos sus ministros también. Entonces, eh, ahora lo que estamos viendo es un proceso en el cual se está empezando a movilizar, eh, digamos, la, la parte judicial por, por todos los problemas que hay a la violación de los derechos humanos, ¿verdad? Ahora, eh, bueno, pero ¿hay buena recepción ahora de los jueces? Es decir, ¿están tratando de despegarse de, de, de Piñera? Eh, digamos que los que están más eh, eh, del área de, la, de los derechos eh, humanos, sí. Sí, tan, bueno, hay de todo. ¿no? <risa> pero pero claro. sí, sí, porque han habido ahí hay, hay un tema de, de varias modificaciones que se han querido hacer a, a partir del gobierno que, que, que querían afectar a los fiscales y, y al Poder Judicial en sus decisiones, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, eso es anterior, digamos, a toda esta revuelta. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa también, porque esto a veces es como que uno cree que ve la luz, pero. Uno nunca sabe qué, qué, qué termina pasando, ¿no? Porque, bueno, como ustedes sabrán, aquí en Chile tampoco ha habido justicia con respecto a lo que pasó en la dictadura militar, ¿verdad? Entonces, Eso nunca, es... fue, nunca fue retomado eh, y, bueno, no. este, ustedes están viviendo eh, las, los coletazos o las consecuencias de que nada de ellos haya sido tocado y que el propio Pinochet no haya sido declarado genocida. Este... Exactamente. Sí, de hecho se sigue discutiendo, se arman unas discusiones y hay los de derecha, los de la UDI siguen defendiéndolo, eh... haciendo, una, eh, digamos, sí, no, A unas declaraciones que son increíbles. O sea, A es como esta, que, este tema de la, que es la UDI. Eh, la UDI es el partido de derecha que fue, eh, que, que estaba ocupado por personas que fueron, formaron parte de, de lo que fue la dictadura militar. O sea, es pinochetista. Son pinochetistas, sí, exactamente. Claro que hicieron su lavada de cara, algunos de derecha han, han por ejemplo... Piñera él no no, no, no está a favor de la dictadura no está y, y se declaró en contra de la dictadura y todo eso pero parte de esta, la gran mayoría de la UDC es pinochetista pero se declara en contra de la dictadura y funciona exactamente igual sí no que exactamente sí bueno me eh, parece que este Chile las cosas eh, va a haber sí no pero eh, Chile va va a recibir esta elección, me parece, ¿no? Y supongo que esto de que el voto no es eh, obligatorio y está bien las elecciones en estas democracias son, este, son un maquillaje porque después llegan, este, estos tipos y, y, y toman el país como si fuera propio, este, y, y, y justamente esto de no ir masivamente tampoco a votar es o, o uno de los problemas. Eh, sí, bueno, en realidad es porque, no, no, de hecho, es el, una de las características de esta gran movilización es el hecho de que nadie nadie se reconoce, o bueno, un porcentaje, la gran mayoría de los que salen en los medios, de los que hablan de las organizaciones, de las asambleas, no se sienten representados por los partidos políticos, ni siquiera por el Frente Amplio, que es un, un partido nuevo, que, que está es un conglomerado de... Muchas eh, organizaciones sociales y movimientos tam también no se sienten representados por la política como se, como se viene gestando hasta el momento. De hecho, muchas eh, asambleas que se están autoconvocando, eh, ni siquiera se busca que existan como personas que sean como las, las cabezas de, eso, de esas organizaciones, ¿no? como que se está buscando eh, un hacer un trabajo mucho más horizontal, digamos, que tenga como ot otras, otras eh, características que las partidistas, porque el problema en Chile es que eh, uno cuando llegan a ser diputados, senadores, concejales, es como una carrera política, entran y no salen más con grandes sueldos, es como que empiezan a vivir en otra realidad, no, eh, permiten, no, la, no la del pueblo. María, acá nuestro compañero Adolfo te quiere hacer este, alguna pregunta. Yo preguntaba, sí. María, ¿cómo te va? Yo preguntaba, sí, preguntaba si eh, la falta de, un, de una vanguardia uh -huh. es una eterna discusión, ¿no? Sobre si las masas son sí. la vanguardia y si la falta de una vanguardia no terminará por eh, eh, perder esta espontaneidad de las masas chilenas y, uh -huh. y, y si el gobierno de Piñera no va a aguantar, más que los, los compañeros que están en las calles, ¿no? No sé cómo lo claro Sí, no, ese es un problema, es algo que, no, que no, creo que no está resuelto. Pienso que, en, en mi opinión personal, creo que más que nada es que hay que, re, hay que cambiar la forma en cómo se está haciendo política y cómo se está... Eh, el, el model, todo el modelo, tanto político, económico, social, debe modificarse completamente. Entonces pienso que más que surgir un liderazgo de uno o de otro, lo, lo que creo que la gente está necesitando es tener un cambio real, y que lo entiendan y que cuando eh, una persona o un partido una organización... Eh, diga, bueno, nosotros queremos hacer esto, nosotros queremos esto, que se note que comprendieron la diferencia entre lo que se está viviendo ahora y lo que realmente se necesita. Yo veo que eh, el establishment chileno bajó uh -huh. un cambio, sin dejar de reprimir, pero reprimiendo un poco sí. menos, bajó un cambio para decir, bueno, eh, nosotros podemos aguantar, no tenemos ningún problema económicamente, financieramente, nosotros podemos aguantar, hay que ver cuánto aguanta la gente. Entonces, este, no sé si, claro, forzar la situación, ¿cómo puede eh, hacerse para forzar la situación de tal manera que el gobierno chileno se vea, eh, Piñera y compañía, se vean obligados a irse del gobierno y llamar a una asamblea constituyente? ¿Cómo, cómo hacer esto? Sí. Eh, ya se llamó a un plebiscito para el 15 de diciembre, lo hizo el Partido Comunista, ¿sí? para, para un plebiscito para, para votar por Asamblea Constituyente o no, eh, pero... ¿Es el eh, ¿Es el problema, María? Para que se vayan, no sé, Mira, todavía no se ha tocado porque, bueno, ustedes lo que han visto, o si sea, han visto el tema del metro, sí. de, los de los supermercados, es, Todo ha sido, si uno lo vi, ve fríamente parece montaje, porque es como solamente se tocaron supermercados de Walmart, otros supermercados no se han tocado. Eh, el metro igual es como es como es demasiado puntual, entonces igual el tema de las empresas, los empresarios no se ha tocado y las propuestas que, que dio Piñera para las reformas actuales, son las mismas reformas que tenían de antes y la verdad es que no, no afectan en, en nada, absolutamente en nada, al empresariado. Porque todo lo que él, todas las propuestas que él da son a través del, del, del erario, erario fiscal, no de las empresas, entonces, que también tiene una duración muy limitada. ¿no? El tema es que eh, Piñera puede decirles a ustedes, yo me pongo el abogado del diablo, claro que no, él no tiene interlocutores para, para discutir estas cosas él no puede poner, este interlocutores a dos millones de personas él habla y le, bueno, él puede decir esto por lo tanto sí. me parece que de alguna forma todas las organizaciones, todo el pueblo de alguna forma tienen que formar algo que sea este, representativo de todos Para lo mismo que están pidiendo todos, hacer la interlocución con el presidente de la nación y decirle qué es lo que quieren, incluyendo su renuncia. Pero él va a decir, claro. "Yo no no puedo dialogar porque no tengo con quién." No, no sé, yo creo que él no no sé si, es... yo te digo que la verdad a mí entender más que el mayor problema de él ha sido como el el, o sea, el más que el problema del pueblo ese, ha sido la suerte del pueblo, porque no, eso es lo que lo ha tenido muy fuera de foco, porque no tiene a quién culpar y no tiene a quién meter presos, no a quién coimear o a quién arreglar, digamos. Eso es lo que ha hecho siempre, ¿no? lo que han hecho siempre, digamos, con, lo con los distintos la, movimientos. La, lo veo como ofendido, como si le hubieran faltado... Ofen está ofendido el tipo... Este, Pero eh, no tiene otra cosa que hacer, imagínate todo lo que está pasando. No sé si ustedes han visto los índices que hay. Eh, hay como más de 2.500 personas heridas. Sí, sí. Y Hay como. 4.000 y pico de detenidos por ahí. Y, y sí, exactamente. ¿también? Hay 179 acciones judiciales por homicidio, tortura y violencia sexual. Claro. Eh, eh, hay hubieron como 475 niños adolescentes niños niñas y adolescentes detenidos ilegalmente de hecho hoy en día en Valdivia eh, eh, la corte judicial eh, aceptó que había sido el toque de queda una ilegalidad eh, entonces frente a esa él, él creo que se hace el ofendido porque no le queda otra que no sabe qué hacer en realidad más que <risas> Claro, este, realmente lo que, lo que, lo que pasa o lo que se expone Pinera, este, a ojos vista es ya payasesco, realmente. No, payasesco. no, es arte de nombre, no tiene eh, nada. No, no. Y, y, y me parece que un tipo que ya pasó a la categoría de clon o de payaso que este, hace caras y, bueno, muy parecido a lo que sucede aquí, ¿no? En ese sentido. Uh -huh. A diferencia es que acá estamos tratando de sostener hasta el día de diciembre, vaya a saber por qué raro este artilugio del destino hay que esperar hasta el día de diciembre, cuando este, hoy comentábamos aquí que Arcor, Este, una gran eh, empresa alimenticia sí, sí. de capitales este, argentinos en su mayoría, hoy acaba de cerrar absolutamente, es decir, suspendió la producción y suspendió a los 480 empleados. Este, y entonces mm. hay que seguir esperando un poquito más de un mes para ver de qué se trata. Eh, lo que digo es que eh, por lo pronto se nota que el pueblo chileno No está declinando en tomar las calles. Y cuando uno toma no. lo público, la primera representación que se hace es justamente esa: el pueblo en la calle defendiendo lo público o lo poco que, de público que queda en Chile. No, la idea es volver eh, público lo que no queda en Chile, lo que no hay público en Chile, claro, digamos. Claro, esa es la idea. Por eso. Además, este, hay un eh, sí, que creo que una de cosas. las cosas que pesa fuerte es que ya a esta altura, si bien no son declaradas eh, oficialmente, hay más de 50 personas muertas Uy, entonces, y muchas de ellas que, están, que fueron implantadas en estos incendios de pero que que el, eh, en las autopsias salen que estaban muertas de antes por disparos eh, de armamento de, de policía o militar bueno todo eso eh, eh, no puede entonces, no tener consecuencias digamos exactamente este, no no puede tener eh, consecuencias y nadie ya puede volver atrás Y justamente, ahora, ayer también me, me llamó la atención las declaraciones del ministro del de, de interior de ustedes, este, eh, que, que habían, en, en, se había apresado a un docente, detenido a un docente, y en el comunicado sí. el ministro pone este, que era doblemente peligroso porque era universitario. Sí. No, no, no, sí, sí, real, sí. realmente este, estamos llegando a lugares que ya son eh, eh, son patéticos eh, y moverían a risa si no fueran tan trascendentales, ¿no? Porque Dios, no, es horrible, es realmente peligroso sí. y hay que tenerlo detenido porque es universitario, dijo el ministro. No, no sé, sí, no, no, sí. ¿Sabes qué, María? Pienso, el grave problema que tiene el pueblo chileno es que acá no se juega solamente el destino de Sebastián Piñera no, no. se juega el destino de un sistema que fue emblemático uh -huh. en todo el mundo ejemplo en todos lados de cómo podía manejarse la economía de un país privatizando absolutamente todo hasta las voluntades entonces uh -huh. si el pueblo chileno destruye ese ídolo con pies de barro eh, es un, un ejemplo a nivel mundial de María y ese es el problema por el sí. cual Pillera se va a recostar con los viejos patrones de los países centrales sí no sabe él no tiene problema él es dueño claro. de medio de medio país más o menos claro además de ese Cosud Jumbo eh, Falabella eh, Easy no. La, sí. todas esas empresas son de él también eh, no todas, no, no, ahí hay varias familias, lo que pasa es que... Eh, él es socio también en esos negocios. Sí, sí, o sea, él es socio en un montón de negocios, de, de bueno, de del anchile claro. tiene, no, si sí, tiene mon, montones de negocios. Si fracasa Piñera, María, fracasa este sistema, pero no fracasa no, no, lo solamente que pasa que Piñera frac ya fracasó, él bueno. ya está ahí ahí, no sé, todavía se mantiene ahí porque bueno, eh, es el presidente que está, fue electo, digamos, ¿no? Eh, pero eh, él ya fracasó y el sistema igual yo creo que fracasó, en cierta, ma en cierta manera fracasó. Es que eso es lo porque... importante. Eso es lo importante que está el demostrando sistema, al pueblo no. que la, el pueblo chileno, que el sistema neoliberal es un fracaso. Disculpame, te sí. agradecemos mucho, este, que nos está <risa> corriendo el tiempo. Eh, sí. Te vamos a volver a entrevistar o a charlar en cualquier momento. Este, ya saben bueno, que los, esperando micr su llamada. los micrófonos de la deuda eterna están siempre abiertos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por nuevamente, como dije la otra vez, por, por, por interesarse por lo que está pasando aquí en Chile. Bueno, y también eh, creo que más bien en cierta manera represento un poco a, a, la, a, la, a las regiones del sur, digamos. No solo claro, porque igual vos es, sos integrante de, de la red de territorios de los ríos Sí, exactamente, sí, sí, este, la red de defensa la red de la eh, El triunfo del pueblo sí. chileno es el de todos los pueblos de Latinoamérica Eso es lo que ustedes tienen que entender, es glorioso lo que están haciendo Y por eso nosotros queremos estar con ustedes en esto ¿no? Y que el triunfo del pueblo chileno Y con el pueblo chileno triunfamos todos. ¿Eh, María? Uh -huh. Muy bien, sí. María. Un abrazo grande y Muchas hasta abrazo. muy pronto. Pues que estoy muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Hablábamos con María Meliado Antropóloga e integrante de la Red de Defensa De los Territorios de los Ríos eh, Interesante y profunda entrevista De lo que está pasando en Chile Y repercutiendo un poco con los testaferros Que nos hablaba Alfredo Grande Justamente, Seis familias ocho son más o menos las que dominan Chile Así que en honor a la lucha chilena De nuestros compañeros y compañeras Les dedicamos el siguiente tema Al cierre de esta, de esta entrevista Canto Urgente de Naraga Andariega es En su disco Patagonia canto y poesía Además de gestiones con eh, Macera, eh, ¿hizo ante alguna otra algún otro autoridad dictatorial? Con Videla dos veces, por lo mismo. ¿Puede comentarnos en qué consistió la entrevista? Una fue muy formal, tomó nota, dijo que iba a averiguar. Yo le dije que se decía que estaba en la Marina. La segunda, me enteré quién era él. Capellán militar que le iba a celebrar misa a su casa, a la residencia del comandante en jefe, y ahí le pedí por favor que dijera que estaba enfermo y que yo lo iba a suplir. Y ese sábado, después de la misa, le pedí hablar e insistí otra vez. Y ahí me dio la impresión que él se iba a preocupar más y que iba a tomar las cosas más en serio. Pero no fue violenta como la de Macera la segunda. Siervo de Dios. La retaguardia. Siervo de Dios. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Loma del Mirador. Posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino próximamente en cines. Porque con dos horas, porque con no dos alcanza. horas no alcanza. Resumen de noticias. Resumen de noticias. En la Continuamos con la deuda eterna después de todas estas columnas y entrevistas, pero también con el resumen de noticias de las eh, más cercanas que tenemos en, este, en esta ciudad que nos ubica... Eh, en este programa escuchábamos en la tanda eh, el anuncio de la película de Luciano Arruga Una película que se está promocionando y exponiendo por todos los espacios Y me parece distintivo destacar que eh, varias agrupaciones y colectivos que nos están nucleando a los documentalistas Se movilizaron justamente hoy a las 13 horas al Inca eh, Ubicado ahí en la calle Lima 319 para exigir eh, la creación de los comités de documentales eh, justamente entendemos todo lo que fue el proceso de desaculturización macrista eh, Y la desfinanciación de, de estos procesos Y la falta de publicación de, de documentales Como por ejemplo el de los maestros y las maestras eh, asesinados por la inoperancia de Vidal en Morón eh, Bueno, en la promoción de la película de Luciano Arruga No queríamos dejar de destacar eh, la movilización de los documentalistas al Inca Muy bien Entre esas eh, noticias y Alfredo comentábamos mucho de los despidos y las situaciones que estábamos viviendo alrededor de, de este país Bueno, justamente trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola comenzaron en el día de hoy a las 7 de la mañana Una protesta y una radio abierta frente a las oficinas de la compañía para exigir el cese de las políticas de despido y persecución Y que cumpla con los fallos de reinstalación Pero como si eso fuese poco, Sancor también anunció el cierre de su planta en la, en la localidad de Arenaza, a 35 kilómetros de la ciudad Lincoln, donde quedan despedidos 21 empleados de la firma en la línea de producción. Eh, yo me pregunto, sí, disculpame ¿no? ¿no? Porque no, no, no, no. lo que estás diciendo es, tiene que ver con las super mega corporaciones. Hablate de Coca-Cola recién. De Coca-Cola y Sancor. Y Sancor. La pregunta es: ¿Y ustedes habían mencionado Arcor? Artcor, sí, la pregunta es: ¿los gerentes de estas empresas a quién votan? Porque cuando cierran, el gerente también se va a la calle, ¿eh? Sí, y responsabilidad sí, judicial, cierro, responsabilidad judicial sobre la gestión y los fondos y los financiamientos, porque también entendemos que son empresas que han tenido la alternativa de que al no ser productivas en el comercio, son productivas en las bolsas y en los comercios financieros. Entonces siempre hubo superávit para sostener y tolerar al menos lo que son la justicia social que corresponde a la liquidación de despidos correspondientes. Pero también siempre hubo tiempo y posibilidad de sostener los trabajos. Pasa que cuando la ganancia cruel y vil no es suficiente, bueno, ahí es mejor despedir gente y cerrar procesos. Pero además hay que averiguar en los bancos eh, municipales o nacionales o provinciales, ¿cuál es la deuda que tienen estas empresas? Porque piden créditos y ahora cierran, declaran eh, quiebra quiebra o crisis. Y, y los ah, bancos, el famoso protocolo de crisis. Eso, bueno, y ahora este, hay que ver qué deuda tienen. Sí, en estos. No, yo no. quisiera saber, porque entonces este, estoy pensando también en pedir un crédito yo y después declararme en quiebra y. Y perdés la casa. No, no, no con, con tu casa de. de, de es conocido. Es conocido. Con mi casa. Conocido, con, ah, con, mi con, casa. con tu casa claro. de garantía. Ajá. Porque la verdad, este, si es tan fácil estafar a los bancos, eh, explíqueme cómo es el sistema, si lo puedo estafar yo también. Es que cuando los bancos quiebran, no quiebran porque vos le dejaste de pagar 20 pesos del crédito que sacaste para comprarte la cocina. Sí. Los bancos quiebran cuando estos tipos. Se, se quedan con todos los créditos como fu y fue históricamente aquí en en en la Argentina no bueno este, estos tipos no garpan nunca los créditos cuando se nacionaliza la deuda de la Fortabat y todos estos grandes empresarios que supimos conseguir nacionales y populares la pregunta es eh, qué onda quién la pagó eh, ¿quién, quién la pagó la pagamos nosotros pero a quién le debían Es conocido el caso del Hospital Bowen, les intentaba decir que en los 70 sacó un crédito, en los 90 el banco fundió, eh, prácticamente el chiste de la familia es que hizo, creó un hotel... Y lo explotó sin haber pagado un peso del crédito claro, y, no hay, y no hay responsabilidad judicial al respecto Y después, bueno, encima hay reclamo de herederos Digo, si quieren, es lo que hablábamos con los compañeros Cuando los entrevistábamos para este programa Era como lo que decían los compañeros mismos ¿Quieren pagar un poco de lo que deben? Bueno, háganse cargo del crédito que no pagaron Mientras nos expropiamos del hotel Que sí estamos trabajando, ¿no? Porque en Entremedio, claro. en todo esto Hay toda una casta de personas que tienen la posibilidad De reflexionar, de comer De hacer yoga y de divertir ...y pensar mucho filosóficamente... ...por no tener que poner el cuerpo justamente... ...en lo que son las producciones... ...o en general la producción de riqueza... ...y entre tanto tiene el aparato judicial... ...que es donde está su trabajo real... ...ir a banquetes, hacer lobby... ...juntarse para poder generar estas apropiaciones... ...de lo que entendemos obviamente históricamente... ...como la plusvalía... ...mientras... Eh, quería comentarles un registro nacional que se acaba de publicar hoy, muy importante, que sucede de una organización conocida como MUMALA, es la Mesa Fu eh, Federal MUMALA, que es Mujeres de la Matria Latinoamericana, uh -huh. es una de las pocas organizaciones que resiste y asiste a partir de lo que es el vaciamiento de las políticas de género del macrismo, y MUMALA tiene un registro muy vital y muy importante, eh, muy semejante a lo que ha publicado la Correpi con, el, con la cuestión de gatillo fácil pero respecto a los eh, femicidios. Eh, en el día de hoy nos comentaban que del 1 de enero al 31 de octubre se han registrado 226 femicidios en la Argentina. Esto es prácticamente un femicidio cada 32 horas o eh, sumado esto a las 38 muertes que todavía no están eh, definidas, sino que están en proceso de investigación. Esto es obviamente consecuencia de lo que nos corresponde analizar políticamente, más allá de los hechos políticos estructurales que analizamos en el programa, sino más bien, más bajado al llano, de nuestra propia violencia machista y de la exigencia al Estado Nacional de la declaración de la emergencia de ni una menos y obviamente de la efectiva utilización de las políticas de prevención que tal al vaciamiento no se, no, se, no, se, no se han podido efectivizar y la consecuencia directa son las 226 mujeres asesinadas. Eh, en estas medidas que declara Mumalá eh, Que se cumplan de manera urgente y concreta En la prevención, asistencia y erradicación de la violencia eh, Declara que el gobierno de Mauricio Macri No solo estuvo ausente en los presupuestos eh, Acorda lo que es la dimensión del problema Sino que achicando el Estado Aumentó los índices de pobreza Que se profundizaron en las desigualdades de La mujer y el colectivo eh, disidente Esto es eh, ...dificultoso en, el, en, en una doble instancia a una persona eh, que se encuentra bajo una situación de violencia machista... ...porque no tenés recursos materiales, obviamente, para lo que es ab abandonar o eh, escapar, mejor dicho... ...de una casa o de una intimidad donde puede, obviamente, repercutir con la muerte. Pero ¿por qué hacemos declaración específicamente de lo que es el hogar o la situación...? Bueno, justamente porque el. Vamos a decir que entre. Estoy haciendo el cálculo rápido, pero el 80% de los femicidios se generó eh, por vinculaciones directas. Esto es, un 40% por culpa de la pareja, por responsabilidad de la pareja un 30% por las exparejas y otro 10% por los familiares. Entonces la necesidad de políticas públicas corresponde a la posibilidad material de poder salirse de esa situación de violencia que tiene que ver con cuestiones habitacionales y económicas. Si a esto le agregamos que no hay política de prevención de Estado, le agregamos lo que es la precarización y la profundización de pobreza que afecta particular y mayoritariamente a las mujeres y a, y a las disidencias, eh, bueno, tenemos una ola de problemas que se eh, amplia, se densifica y hunde cada vez más en la situación a las mujeres. Así que en esto me parece vital el informe de Mumala indicando los 226 femicidios que van en lo que eh, respecta a este año que todavía no finalizó. Entendamos que el 80% son por vinculaciones familiares, directas o afectivas y en esa situación el 60% en hogares internos. Un poco de las noticias y de los datos importantes que tenemos. Mientras tanto, vamos a una tanda y continuamos con el programa y la columna de Darío Validares. De nada sirve escaparse de lo mismo. Y yo quiero decirles. Que en esta no duda de, del camino que hemos tomado. Porque la verdad es que cada vez estoy más convencido. Pero también quiero decirles que estoy caliente. Estoy caliente. Por si no lo no, notaron. No. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. Amigo, te doy un consejo. Aunque yo begin no de hacer la prueba, de de de las maquinitas, las maquinitas que llevas dentro necesito de ti. También, de y de de de de Rolling Stones o de Big <música> be a big man someday You got money in your face Big disgrace Kiki Yohan all over the place We, we, we, we, we rock you Sing it We, we, we, we, we rock you We're solo, we're solo Nadie me mira, nadie me mira O si me mira es para El problema problem que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Cristina Gamos. La retaguardia. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares Reforma o transformación eh, Ese es el título De la columna de hoy Sin embargo eh, Desde este lugar que nos compete a los que estamos hablando, a los que hacemos el programa, no hay ninguna posibilidad de continuar en la reforma educativa. No sé si habló de educación el presidente electo en su reunión con López Obrador, pero se supone que México, por lo menos desde los papeles, renunció explícitamente a la llamada reforma educativa para proponer una educación y un sistema organizado desde los mexicanos y no desde mexicanos primero, que vendría a ser el equivalente aquí a Proyecto Educar 2050 o, o, o el Observatorio Argentinos por la Educación, que ya hemos hablado de esto, que son los CEOs. Tiene que volver, sí o sí, en esta transformación, la educación a manos del Estado la educación pública, tiene que volver todo un sistema que se organice desde el Estado, pero con los especialistas de siempre, estas pléyades que están desde hace 30 años hablando, no de lo mal que estamos, no, con los docentes, los que están justamente en el aula, los que están en el trabajo directo del de proceso de formación. Eh, tienen que ser las mismas categorías las que se impongan de calidad, rendición de cuentas, todo esto que escuchamos que está en Chile, pero está acá también, no solo en Chile. Ahí, eh, ¿Por qué digo que, tiene que, que tenemos que ir a una verdadera transformación y el Estado tiene que tomar lo que nunca debió haber dejado, que es renacionalizar el sistema? ¿Qué ocurrió ayer en la provincia de Chubut, el Ministerio de Educación dispuso el ingreso al nivel secundario, o sea, por sorteo, claro, Chubut estuvo con mucha, mucha protesta social, los docentes, por culpa de este gobernador que no tenía ni plata para pagarle a los docentes, una provincia petrolera sin plata, es curioso el sistema neoliberal y el capitalismo en general, ¿no? porque no hablemos solo de neoliberalismo, esto es capitalismo, y la provincia petrolera no tiene plata para la administración pública. En fin. El Ministerio de Educación dispuso que el ingreso a primer año del nivel secundario para el siglo 2020 se realice por sorteo. ¿Por qué por sorteo? Porque ellos hacían una evaluación antes. La vieja, el viejo ingreso, ¿no? Como se hacía en la época de la dictadura aquí, para ingresar a, a la escuela secundaria. Eh, es curioso, porque solamente no van a entrar en este sorteo. Habría varias preguntas para hacerse. Primero, ¿por qué un sorteo? Los sorteos se van a hacer, dice la resolución ministerial, solo en aquellas escuelas que estén sobredimensionadas por los pedidos de vacante. Ahora bien, eh, el sorteo marca que... Eh, No van a ser parte del sorteo los estudiantes con necesidades educativas especiales. No explica cuáles son. Los hermanos que tengan alumnos en la escuela. Bien. Los hijos del personal del establecimiento tampoco van a estar en el sorteo. Y en reconocimiento a su trayectoria en el, en el nivel primario, los abanderados titulares y escoltas titulares de las banderas nacional y provincial. ¿Esto es meritocracia? Eh, sí. Claro, eh, haber portado la bandera en el primario indica que, y hasta parece de sentido común, ¿no? Sí, claro, lo es, es de sentido común. Pero estamos segregando. La educación es un derecho. Entonces, no podemos segregar a la población escolar o a la nueva población escolar concientizándola desde, desde el principio de su vida en el secundario o en la escuela media en que todo va a tener que ver con sus posibilidades de mérito o no. Quien llevó la bandera o quien fue escolta de la bandera no pasarán por el sorteo. Es curioso porque en el siglo XXI estamos volviendo a ciertos parámetros. Bueno, ¿por qué sucede esto en Chubut? ¿Quién, ¿Por qué hay escuelas que están sobredimensionadas y otras no tanto? ¿Cuántas escuelas públicas se construyeron en los últimos años? Serían algunas de las preguntas que deberían hacerse aquellos que pretendemos una transformación real en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque al no estar nacionalizado, cada provincia imprime su propio sello Entonces, en tal provincia se entra por sorteo, en tal otra hay examen de ingreso, en tal otra se sigue dando religión en las escuelas públicas, como sucede en Tucumán, por ejemplo. Eh, realmente es muy, muy complejo esto. Y esto es en aras de la eh, federalización. No, eso es una gran falacia. Esto es la fragmentación del sistema educativo. Y se fue a sorteo porque incluso el ministro Casuti Paulo Casuti, ministro de Educación de Chubut, dijo que no pueden tomar esta evaluación para ingresar a la escuela secundaria porque seguramente las familias más acomodadas de Chubut han tenido la posibilidad de mandar a sus hijos a estudiar con profesores particulares, mientras los otros no. Estoy hablando de fragmentación social, estoy hablando de segregación. Esto no sucedía en la escuela pública. En la escuela pública entran todos. Hace mucho tiempo que tampoco es así. Las lógicas de mercantilización tienen que ver, uno, con estructuras educativas, la expansión de la red privada de educación y su centralidad en el sistema educativo. Eh, este es uno de los puntos muy importantes. Pensémoslo en la Ciudad de Buenos Aires, como en los últimos años, en los últimos 20 años, Sí. se segmentó absolutamente y la centralidad en la Ciudad de Buenos Aires la tomó la educación privada, justamente eh, en el total de escuelas privadas secundarias en la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando casi del 62%. El resto es pública. Fíjense hasta qué punto esta reforma apostó a la privatización de lo que se llama la privatización endógena de, del sistema, exógena del sistema. El segundo punto son los procesos educativos. Selección de alumnos, segregación escolar, de lo que estábamos hablando. Alteración de las pautas pedagógicas que están direccionadas hacia las evaluaciones estandarizadas. Ya hay pérdida de interés por el conocimiento porque quedó desplazado al interés por los resultados. Esto es la lógica de la mercantilización. La pérdida del valor intrínseco del aprendizaje que se replantea por la lógica de aprender para lograr resultados. Hay cambios en la concepción, en la conceptualización, de poner el foco en el bien común, la escuela lo desplazó a una conceptualización basada en una mercancía de consumo. Por eso pretenden todavía los reformadores y siguen hablando de servicios educativos. Un servicio se presta para un consumidor y no estamos hablando aquí justamente del de bien común. Para cerrar la columna habría que decir que la educación no se construye ...con retazos de habilidades... ...se construye... ...con conocimiento... ...y el conocimiento... ...con la interacción de saberes... ...cosas que estos reformadores... ...en 30 años... ...se ocuparon de destruir... ...otro ladrillo en la pared... La educación en la era corporativa... Esta fue la columna de Darío Valvidales, la educación en la era corporativa. Nos quedaron algunas cosas, algunas preguntas generales por desarrollar. Por ejemplo, ¿por qué los gobiernos peronistas abandonan la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué electoralmente no les interesa la ciudad? ¿Por qué colaboran con los que la gobiernan y los hacen más poderosos cada vez? Bueno, lo trataremos en algún momento En la próxima emisión Mientras tanto Gracias a Alejandro Fernández Gracias Darío Valvidares Gracias Natacha Solbianchi Gracias a mí Muy bien, Muy bien. ¿Cómo no se va a decir gracias a claro. ti? Gracias Adolfo Y los saludamos a todos ustedes Gracias por estar allí Como siempre Y nos veremos aquí O nos escucharemos A lo mejor nos veremos si tenemos el, la camarita. Eh, sí, pero Facebook ya habría que abandonarlo. ¿eh? Sí, sí, Después que... de lo que nos hicieron hoy. No lo queremos más. Eh, el próximo miércoles aquí en La Retaguardia, otro capítulo tan apasionante como siempre de La Deuda Eterna. Muchas gracias y muy buenas noches para todos.